Bueno, llegó Batista, sí. eh, este, la situación de Batista vamos a explicar, la explicó ayer Sergio Guerrero igual, este así que la podemos contar un poquito después. Sí, lo contamos en un rato nomás, pero vamos para Córdoba. Ah, justo hablando de Batista, claro, mirá, ¿con quién estamos? Facundo Müller Facundo, día. ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo le va? Bien, recién terminan de entrenar, ¿verdad? Bueno, eh, ya entrenó con usted Esteban Batista. Ayer y ¿Hoy o, o hoy primer entrenamiento? Eh, hoy primer entrenamiento. Llegó anoche tarde, así que anoche no no no pudo entrenar. No llegó. No llegó para entrenar y hoy primer entrenamiento de Esteban Batista. ¿Cómo lo viste? Bien, bien con con, con o sea el entrenamiento no no tuvo no tuvo no hicimos básquet esta mañana obviamente eh, hicimos lanzamientos y y preparamos toda la parte táctica para el partido de hoy. Eh, el, el, en, en, en cuanto a cómo lo vi, eh, hablé personalmente con él, eh, y él terminó de jugar hace una semana en, en Uruguay, eh, con, con Nacional, la semifinal de, de, de la Liga Uruguaya, así que el antecedente concreto que tengo de él es que hace una semana terminó de jugar una temporada completa, ¿no? Claro, claro, claro. Por lo tanto, por lo tanto quiero decir que, que está en buena forma física. Claro, que está en ritmo también, el ritmo va a quedar, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Yo, o sea, cuando, cuando me dijeron tenés, tenés unos minutos para fechar un jugador, porque fue todo sobre, sobre el cierre, eh, bueno, eh, eh, apunté a un jugador activo, a, a, a un jugador que estuviera cerca de Córdoba en actividad. Sí, básicamente porque no tenía Traer uno que hace mucho que no juega o que esté lejos y perderse dos o tres juegos, la verdad que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Totalmente, porque son partidos eliminatorios. Hoy es un partido eh, totalmente decisivo, entonces teníamos que traer... A... Esto fue el lunes, y bueno, en 36 horas el jugador llegó a, llegó a Córdoba. Eh, un, un americano que, que hubiera estado en Estados Unidos no llegaba al partido de hoy. De ninguna manera. Seguro. Y siempre eh, el, los dos juegos de local en una Serie A 5, a ver, todos los juegos son importantes, pero si vos vas a Bahía o a cualquier otra cancha ganando 2 a 0, bueno, nada, es un súper es un respaldo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, eh, yo quería un jugador para que esté hoy. Yo quería hoy. hoy no, no quería jugar hoy con una ficha menos. Bueno, eh... Encontramos a Esteban Batista Libre, que es un gran jugador con una gran trayectoria y la verdad que la dirigencia está haciendo un esfuerzo económico muy bueno, muy importante para que poder fichar a, a Esteban y, y bueno, gracias a Dios que tengo esta dirigencia que, que va para adelante y que, y que ayuda tanto. Bueno, ¿y cómo, cómo se pusieron o cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de la gravedad de la lesión de Cristian, no? Y mal, mal, mal, mal, mal, porque es un jugador que está del minuto uno, eh, desde la temporada pasada, eh, conoce el sistema de juego a la perfección, tanto defensivo como de ataque, eh, es un jugador que ha rendido muchísimo en estas dos temporadas, eh, y bueno, nos quedamos sin él para la etapa más importante. Así que, eh, bueno, la verdad que me sentí muy mal, rápidamente pudimos hacer esto esta esta movida este este fichaje de a última hora y, y bueno traemos un jugador completamente diferente a Micucci que tiene otras virtudes y tenemos que adaptarlo con el correr de los partidos tenemos que adaptar a a, a Batista a nuestro funcionamiento es cierto eso no que no no es sencillo amalgamarlo después de, de, de jugar en la liga uruguaya donde quedó eliminado en semifinales, pero bueno, también es cierto que traen un refuerzo de jerarquía no para esta situación, en una situación inesperada, eh, por cómo se dio lo de Cristian y sobre todo con poco margen. Ambas cosas, tenés razón, tenés razón, coincido Santiago, ambas cosas, o sea, eh, primero acá pasó algo que no quería nadie, no, la lesión de un jugador, eh, luego contratamos a, a un jugador con, de jerarquía, de trayectoria. Eh, me gusta que, que, que hable el mismo idioma que nosotros, eh, me gusta que sea uruguayo eh, y, y, y tiene una carrera impresionante, ¿no? eh, Esteban Batista. Eh, ahora hay que meterlo dentro de un equipo que funciona, que, que no vamos a cambiar nada eh, porque venga él y él tiene que adaptarse a nuestro sistema de juego y, y bueno, eh, lo tenemos que hacer con un partido con entrenamientos teóricos porque el, los playoffs se juegan cada 20, cada 48 horas hay partido, o sea que los entrenamientos son más teóricos que que basquetbolísticos. y bueno, y él es un es un tipo un tipo un jugador experimentado, ¿no? Que no es la primera vez que llega a un lugar, ya o sea, ha pasado de muchas veces el llegar a un lugar, y bueno, y tiene que adaptarse rápidamente. Te hago una consulta, qué balance sacan hasta el momento de la temporada, ¿no?, siendo finalista de la Liga Sudamericana, segundo puesto, casi todo, toda la fase regular, pero por otro lado, cero conformismo, ¿no?, porque se viene Bahía y el objetivo es jugar, me imagino, la final de la Liga. Sí, bueno, se puede, se puede hablar de un balance de temporada regular, ¿cómo no?, si terminó una etapa y empieza otra, eh, se puede hacer el balance de la temporada regular, pienso que es muy bueno. Ser el número dos en esta liga es algo eh, eh, buenísimo porque sabemos que el 1 está un escalón arriba, ¿no?, en, en cuanto a jerarquía. Entonces, eh, liderar el, el, el segundo pelotón de la liga me parece una campaña muy buena. Mejoramos la del año pasado. Eh, Instituto no para de crecer. Es un equipo que año a año logra nuevos objetivos. Y, y bueno, eh, eso es el balance. Eh, jugamos la final de la Liga Sudamericana a tres partidos en franca, eh, ahora estamos segundos en, en la temporada regular, el balance hasta ahora es buenísimo y ahora empieza a terminar de nuevo. Y se viene Bahía, ¿por dónde pasan las claves? ¿Cómo ves el análisis? ¿Era un rival que tenías en mente? ¿Lo seguiste? ¿Cómo es la cuestión teniendo en cuenta que juegan con un equipo que se salvó de, de no jugar por la permanencia, pero bueno, se metió para jugar contra ustedes ahora? y no tienen nada que perder bueno eso, eso esa puede ser una de las fortalezas de Bahía para la serie de no tener nada para perder y, y haber clasificado en el último minuto contra Argentina de Junín eh, eso los hace peligrosos y después en cuanto al juego tienen un perímetro joven rápido atlético con con con, con todos los jugadores que tienen que tienen muchos jugadores en el perímetro Y en el juego interior tienen a un jugador determinante como Anthony Johnson, que, que bueno, que es el líder ofensivo del equipo y, y bueno, eh, nosotros tenemos a Clancy y a Batista para hacerles frente, más la defensa colectiva ¿no? Porque no, no, no, es, no es solamente uno contra uno, es, es hay diferentes opciones defensivas para, para, para, para, para implementar, así que ya hemos preparado la defensa del juego interior, de Anthony Johnson, y, y bueno, y defender a los perimetrales que son muy veloces. Estamos hablando con Facundo Miller, técnico del Instituto de Córdoba, que realmente tuvo una muy buena campaña, cruza con este, Bahía, eh, hoy Bahía también completo, eh, más allá de las últimas bajas, no la salida de, de Martín y de Sander por decisión propia, y presentar tres jugadores mayores, en, ...en su plantilla con Luzcando, Levy y Anthony Johnson... Eh, ...bueno, el debut de Batista... ...en Instituto ante la salida por lesión de Cristian Amicucci... Eh, ...mentalmente hablando, ¿no? ...que, que en, en los playoffs todo, todo hay que contemplarlo y juega todo... Este, ...¿cómo le hablas o cómo encarás este, a tu equipo... ...sabiéndote eh, hasta acá, por lo que ha pasado en la Liga... Eh, un equipo que ha ganado mucho más que lo que ha ganado Bahía y que además tienen un plantel, eh, en, en teoría, después los partidos hay que jugarlos todos y el rival te puede presentar una dificultad y vos puede ser que no la puedas resolver porque eh, puede pasar eso tranquilamente, es un juego de posiciones y eso se puede dar, pero digo, el hecho de, de saber como que Bahía a cortar a algunos jugadores había cuenta de que logró el objetivo que era salvarse del descenso y ustedes están firmes y van van por la pelea este por por el número uno cómo cómo cómo, cómo lo manejas eso bueno eh, nosotros eh, la temporada es larga no nuestra temporada la, la temporada la liga nacional es, la, es, es larga y ya hemos tenido muchísimos partidos y ya nos conocemos bien con los jugadores y, y a mí me gusta respetar a todos y yo siempre digo y soy bastante repetitivo, y cualquiera le puede ganar cualquiera. Eh, entonces, sí. eh, eh, arrancamos desde ahí, todas las conversaciones arrancan desde ahí, y cuando uno piensa que es superior al otro, se pone en una situación mala, eh, ya arranca mal la cosa. Eh, hay que respetar a Bahía, Corbalán es un muy buen base, Elías es un buen tirador, Eh, Martín Fernández tiramos bien de tres puntos Y así con cada jugador Tenemos que verles la, las virtudes Y tratar de defender las virtudes De, de cada jugador de Bahía Y el sistema de juego eh, si, si arrancamos así Bueno, estamos en una buena posición eh, Y eso lo hacemos siempre Así que eh, No importa que no esté más Anders Que no esté más Martín Bahía tiene muchos jugadores que han jugado toda la temporada No son debutantes hoy ya no han jugado todo el año y han jugado muchos partidos Corbalán es el jugador que más partidos ha jugado en, en Bahía eh, así que hay que hay que los respetamos juegan bien eh, tienen virtudes y defectos como tiene, como tenemos nosotros y como tienen todos los equipos eh, así que el análisis de, de, de rival arranca desde ese lugar así que pienso que para que nosotros podamos imponer nuestro juego vamos a tener que jugar muy bien y, y bueno Eh, siempre, bueno, de hecho con Bahía salimos uno a uno en la temporada Perdimos sin Bahía y ganamos en Córdoba Siempre hay cosas para ver, para darse cuenta de que, de que todo es posible Yo no, te, no tengo dudas de que, que vos lo planteás de esa manera Porque aparte, en, en líneas generales, el entrenador argentino son respetuosos, previsores este, y, y conocedores de lo que están haciendo hablo desde el jugador, es, es, es, es más difícil, hay que poner más énfasis. ¿En algún momento este, vos en el partido eh, tomás este recaudo pensando que por ahí tus jugadores piensan que, que, que hay alguna una superioridad antes de arrancar el juego? No, no, no, no, no Fabián, ninguna. Eh, Al mismo tiempo, o sea, empieza una etapa nueva, ¿no? Los que le digo, estamos cero a cero. Nosotros somos el 2 y va a ser el 15. Pero estamos 0 a 0. No estamos 2 dos, dos y 15. Estamos 0 a 0. La única ventaja que hay es que un hipotético quinto partido se juega en Córdoba. Es la única ventaja que hay. A favor nuestro. Después eh, va a ganar el que juegue mejor. Y, y los jugadores nuestros son inteligentes. Los jugadores de institutos son inteligentes. Ya saben que es así. Y, y bueno, y hay que... Y al mismo tiempo es un partido, ¿no? Es un partido de básquet. Nosotros de 19 partidos en la cancha nuestra ganamos 17 tenemos una locaría fuerte y, y bueno y hoy es un partido más que obviamente que pero con la con la con la diferencia que hoy empiezan los playoffs, no pero después es un partido que de básquet, 40 minutos y tenemos que tratar de jugar mejor que, que Bahía está muy bien y cómo co ves el resto de la serie no porque se ha dado eh, un, un cierto una cierta paridad muy importante en cuanto a la a las series no hoy si uno tuviese que arriesgar un resultado sería meramente un juego más que algo casi certero porque este la verdad que han quedado unas series muy pero muy parejas y muy atractivas sí sí sí totalmente está está está pareja la liga eh, lo que pasó en en la última jornada del domingo que eh, había muchos equipos tenían tres cuatro hasta cinco puestos diferentes, con una victoria y una derrota, y de acuerdo a cómo serían los demás partidos, marca la paridad. Marca que del quinto al doce hay nada. De, lo mismo del 3 del, de, de, del al, al, al, al al rival, al, al, al, al equipo que enfrenta No hay nada de ventaja. Es muy pareja la Liga, sacando a San sí. Lorenzo. Y, y bueno, eh, pienso que puede haber sorpresa, cualquiera. O sea, no van a hacer... Si hay triunfo de visitantes, no van a ser sorpresas. Claro, eso, eso te iba a decir, porque uno dice, va a ser sorpresa. Ahora, el equipo de Ferro, todo el año entre los 3, 4, 5 primeros. Kimsa no está, nada, no, no está nada bien, sobre todo el último tramo de la competencia. Pero si Kimsa lo pasa a Ferro jugando 5 con 12, ¿cuál es la sorpresa? Totalmente. Este... Y bueno, y Ferro en la última jornada podía ser segundo. Por eso, y como Termina era lo mismo la obra sanitaria la mismo que le ganaba quinto. a Comodoro. O claro. sea había un montón de equipos que estaban dando vueltas y que oscilaban entre el 2 y el 6, y, y cuando te tocó jugar y después te tocó el playoff, yo digo, bueno, y ahora qué sé yo qué sorpresa, ¿viste? Porque eh, la verdad que los equipos están muy parejos, el Olímpico juega con obra, ahora tuvo todo el torneo este, entre los cinco primeros, termina saliendo este sexto, juega con Olímpico que estuvo del 10 para abajo, décimo primero, ¿Y por qué sí. no puede ganar un equipo u otro? O sea, hay un hay una paridad este, realmente muy grande, ¿no? Totalmente. Cada día o, o cada año que pasa la liga se está poniendo más pareja, ¿no? Después hay excepciones, ¿no? Como San Lorenzo ahora que se, se ha cortado, pero pero hace unos años eh, acertar los cuatro primeros era más o menos, había cinco o seis candidatos. Ahora los cuatro primeras puede ser cualquiera. Eh, Cualquiera de los equipos que estamos hablando podía estar entre los cuatro primeros. Eh, eso marca una paridad de esta temporada y de los últimos años. Y, y bueno, ya que jugar los pleos Facu, gracias por el contacto. Ojalá que tengan una buena serie. Este, como les decíamos a todos los que los, los entrevistados, hoy tuvimos la suerte de tenerlo a Chiche Japes a la mañana en tres por tres radio, a través de nuestra web, este, un rato largo acá en el estudio, así que también una serie muy pareja con. Con Boca, 8 y 9, dos equipos que han hecho una campaña. Boca ha metido un sprint final muy bueno. Estudiantes hizo una campaña quizás por encima de, de, de lo que pensaban a principio de temporada, pero también una serie muy pareja. Así que mu mucha suerte para lo que viene y, y que tengan una, bu una buena post-temporada. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias por, por llamar y a disposición como siempre. Facundo Müller, el técnico de Instituto.